Hola, buenas madrugadas. Son las dos y ocho. Comenzamos una nueva temporada de Tiempo de Misterios. Algo que ya comenzamos en directo desde nuestro estudio, el 101 de la Casa de la Radio, con los saludos del habitual equipo que se encarga de preparar el programa. Estamos en la parte técnica marcasca Emanuel Linares, Natalia Sotillos En la realización y coordinación Rosa Rodríguez en la locución y producción Y este que os habla Miguel Blanco Un honor para todos nosotros Volver a estar juntos en este nuevo tiempo de misterios En esta nueva temporada del Espacio en Blanco Llega con muchas sorpresas y novedades Y ya tenemos listos nuestros medios de contacto Estos son nuestros medios de contacto El teléfono gratuito del directo 900 137 137. Nuestro email espacio en rtv.es El WhatsApp 633 5050 -50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea e Blanco radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Son los métodos para comunicar con nosotros, redes sociales, que controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez desde Barcelona, Antonio vaina desde Sevilla y Juan Gómez desde Cantabria. Ellos ya están listos y esperando vuestras comunicaciones. Y como siempre hay premios, esperan vuestras consultas y vuestras preguntas, cinco premios y recordaros que nuestro teléfono directo es 900-137-137 va a funcionar solamente a la primera hora, en la segunda en las redes sociales y En redes sociales lanzamos una encuesta en Twitter con la pregunta ¿Crees que hay alguien que domina nuestro mundo? Y estos son los temas temas especiales que os hemos preparado para hoy Comenzamos una nueva temporada de radio y llegamos cargados de temas... ...siempre tratando de buscar respuestas a los misterios y a nuestro futuro. Y hoy comenzamos con un invitado muy especial... Estas son algunas de sus palabras. Pensamos que recibir mucha información nos hace más libres porque podemos pensar por nosotros mismos. Y no es verdad. Porque también esa avalancha de datos nos hace perezosos. Lo que nos aporta muchas veces son análisis ya elaborados, no solamente datos, y lo que hace es que nos impide precisamente pensar. Y además, como la noticia va surgiendo una tras otra, no nos da tiempo a analizar una, y ya, como digo, ya tenemos el siguiente breaking news. Y eso hace que seamos más controlables. Y de hecho lo somos. Ahora mismo estamos en unos grados de influencia como probablemente no ha habido jamás en la historia de la humanidad Pedro Baños, coronel del ejército de tierra especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia será nuestro primer invitado y ya veréis la gran cantidad de cosas que vamos a descubrir en su compañía Y habrá más. Más temas y más sorpresas. Nuevas voces, nuevos colaboradores se sumarán a la aventura del espacio en blanco. Este es el color rojo de la tierra de Namibia. Nos hemos acercado al valle de Sosusbley... ...donde se encuentran las dunas más altas del mundo... ...pero para ver la dimensión del desierto... ...vamos a tener que madrugar y realizar un viaje muy especial. Todo está preparado, nos han llamado a bordo... ...y nos vamos a viajar en globo. Es la voz de Daniel Landa... ...compañero director de algunos de los mejores documentales... ...que se están haciendo en España... A partir de hoy estará con nosotros narrando alguna de sus aventuras... ...en ese universo de misterios que conoce. Y además habrá otras sorpresas, pero esas tendréis que descubrirlas... ...poco a poco junto a nosotros. Música El espacio en blanco se abre hacia esos universos desconocidos. Y si estás preparado, arrancamos. Muchas sorpresas, os hemos preparado hoy algunos cambios en el espacio en blanco y lo vamos a ir descubriendo si queréis juntos. Ahora solamente nos queda saludar a nuestro primer invitado, el coronel Pedro baños Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Miguel, o buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de que me hayas invitado a tu programa y desde aquí mando un saludo a tus muchos seguidores que tienes en España y también en América, que ya me han contactado muchos de nuestros amigos y compañeros americanos que te están oyendo y que ya nos están oyendo. Sí, señor. Antes de nada, gracias por estar con nosotros. Inauguramos contigo ...lo cual es un lujo para nosotros... ...esta nueva temporada del Espacio en Blanco... déjame que te presento un poquito, ¿vale?... ...nacido en León, militar español... Cor ...coronel de Ejército de Tierra... ...especialista en geostrategia, defensa, seguridad... Eh, ...desde el 2012 estás en situación de reserva... ...estudiaste en la Academia Militar de Zaragoza... Eh, ...luego en la Academia de Infantería de Toledo... ...eres diplomado de Estado Mayor... ...mágister en Defensa y Seguridad... ...por la Universidad Complutense de Madrid... Has ejercido como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y, bueno, muchas otras cosas. Y has colaborado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar y participado en varias misiones en Bosnia y Herzegovina. Y yo me he enterado que estudiaste, además de esos sitios normales, en sitios muy extraños, por ejemplo en un kibbutz en Israel. Pues sí, efectivamente, he tenido la gran suerte de, de dar muchas vueltas por el mundo, tanto viviendo, trabajando, estudiando, y eso es muy importante se lo recomiendo a todo el mundo si tiene esa posibilidad, porque es lo que te abre la mente, ver que hay otras formas de vivir, otras formas de entender el mundo, y eso es, como digo, es esencial. Porque si no nos encasillamos en nuestra pos en propia posición, nos enrocamos en ella y no somos capaces de entender que el mundo es mucho más complejo y que no todo el mundo piensa igual que nosotros y que debemos respetar todas las maneras de pensar y de entender la vida. Estudiaste también en China, me han dicho... También estudié con el ejército chino, sí, en, el, en su centro de relaciones, de estudios estratégicos allí en China y fue una experiencia verdaderamente extraordinaria, empezando por el mapa, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver un mapa donde Europa está en el centro del mundo y ellos es todo lo contrario, el centro del mundo son ellos y de hecho la palabra China significa el centro del mundo, por lo tanto en el mapa suyo, España estamos en una esquinita que casi nos caemos del mapa. ¿Y algún otro lugar extraño que no me hayan contado dónde estudiaste? Uy, pues mira, estudiar, estudiar, que haya hecho cursos, es que te diría, una lista es muy larga. Pues Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Turquía, en <coughs> fin, en muchísimos sitios. Una de las mentes más lúcidas de nuestro país, el 7 de junio aquí de 2018, se anunció que asumiría la Dirección de Seguridad Nacional de España, con la responsabilidad del secreto de las comunicaciones del gobierno, la coordinación de los consejos de seguridad nacional, seguridad marítima y ciberseguridad, pero al final no te nombraron Otra experiencia más de la vida, lo cierto es que a mí personal y familiarmente me, me venía muy mal, pero por supuesto siempre para servir a España, para servir a los ciudadanos a los españoles, pues en primer tiempo de saludo y siempre un paso adelante me lo propusieron, luego no salió, pero bueno, son cosas de, de como digo de la vida, que no me ha supuesto ningún trauma y lo único que siento es que algo creo que podía haber aportado por toda mi experiencia y no tenido esa posibilidad, los, pero ahí acabó todo Lo estás aportando en montones de programas en los que sales, en montones de libros que has escrito como por ejemplo, Así se domina del mundo o el dominio mundial. Primera pregunta que te hago. hay un montón de temas que tenemos preparados para ti y hay un teléfono 900 137 137 que va a funcionar en esta primera hora y las redes sociales para hacer cualquier pregunta que queráis. Te avanzo que nos escuchan dicen en 106 países, imagínate, y preguntarte, vivimos en un momento crítico en este momento en la actualidad Pero primero pedir disculpas porque he hablado solamente de nuestros amigos americanos y ya veo que nos escuchan en muchos más países. Pues también un saludo para todos ellos y por supuesto encantado de, de responder a todas las preguntas que me hagan. Pues sí, estamos viviendo un momento muy particular, Miguel, sin lugar a dudas. Eh, un momento que casi podemos considerar el, el, el año cero, porque si el, el año 2020 es el año de la pandemia, de una pandemia mundial, como su propio nombre indica, y que además eh, vemos que no cesa de azotar, incluso con mucha intensidad, a países, cada vez más mayor número de países. Y nos da la sensación de que esto no para aquí. El número sigue creciendo constantemente en América, lamentablemente, en África, en Asia parece ser que en China, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos cuentan oficialmente, pero sí que sigue creciendo en otros países como puede ser todavía en Corea o en Japón y por tanto, o en India, por supuestoísimo, ese país tan, tan gigantesco en todos los sentidos y lamentablemente pues estamos viendo como esto puede significar un punto de inflexión en muchos aspectos, en muchos aspectos, tanto sociales como políticos y por supuestoísimo económicos. Este es nuestro invitado, invitado de lujo para este primer programa de la temporada. Vamos con algunos de los temas que queremos desarrollar con él tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Esta noche queremos conocer con la ayuda de nuestro especial invitado ¿Quién domina el mundo? A través de una nueva ciencia, la geopolítica... ...intentaremos averiguar las claves de este futuro que se nos presenta. Alianzas, manipulación, rivalidad, guerra psicológica... ...todo sirve para anular a los enemigos y dominar el mundo. Entramos en el mundo de la geopolítica y en él, ya veréis... Hay muchas respuestas para la situación actual que estamos viviendo. Tú eres un experto, coronel, en el tema de la geopolítica. Eh, ¿Cuáles son los peligros crees que nos acechan? Vamos a tratar de desarrollar algunos de ellos, pero los que más te llaman a ti la atención justo en este momento, aparte de esa pandemia. Pues hay, hay muchos el contextos que son verdaderamente preocupantes. Mira, uno de ellos que vemos que... el Muchas veces se, se ha comentado que para unirnos la humanidad, unirnos todos los países, necesitamos una invasión extraterrestre, es decir, tener una amenaza común. Uh -huh. en, ¿Crees en ello? Pero lamentablemente uh -huh. vemos que esa amenaza común la tenemos ahora. La tenemos con este virus, con el, el coronavirus, la, la COVID-19, y en cambio no nos hemos unido, Miguel. Uh -huh. Lo que nos ha servido es para desunirnos, sí. para rompernos todavía mucho más. Pero rompernos en el plano internacional... Y también dentro de las propias naciones. Yo por una serie de circunstancias he estado desconectado cuatro meses justos de las redes sociales y ahora que he vuelto hace un par de días lo, lo veo de verdad con, con desconsuelo porque veo un enfrentamiento visceral, una fractura de la sociedad que es verdaderamente muy muy muy preocupante. Y en el plano internacional, Estados Unidos, que para bien o para mal, había liderado el mundo, sobre todo a partir de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, y de hecho en las pandemias anteriores había sido el que había llevado la voz cantante, la batuta, vemos que se ha desentendido del mundo y se ha preocupado solamente de su país. Pero es que en Europa ha sucedido lo mismo, y vemos que ha habido un, egoísto, un egoísmo terrible de cómo los países han intentado acaparar mascarillas, respiradores, cualquier sistema para proteger, a su ciudadanía sin importarle absolutamente ni siquiera una Unión Europea que se supone que nos vinculaba de una manera firme y férrea. Y esto lo que estamos viendo es que este enfrentamiento entre países va a seguir, porque sobre todo si se agudiza la situación económica como es previsible y lo estamos viendo, va a ser todavía el enfrentamiento mucho mayor, todavía mucho más enconado, porque ahí sí que se juega con lo que al final domina el mundo que es el dinero. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con el coronel Pedro Baños, todo un lujo que esté con nosotros. Pedro, nos engañan mucho, luego vamos a hablar de eh, cómo nos están controlando a través de la te te tecnología, pero nos engañan mucho o las noticias están ahí y no sabemos verlas. Nos engañan muchísimo, Miguel. Y mira, todavía, me lo voy a decir un periódico, todavía hoy leía una noticia relacionada con, el, con lo que ha pasado en Rusia, con el Novalny. Y el titular, el titular, en un periódico de los más importantes de España, no tenía absoluta, na, absolutamente nada que ver con el contenido. O sea, el engaño es permanente. Y, y además, muchas veces, el, no solamente es que lo haga un periodista, sino que detrás es parte del trabajo de los servicios de inteligencia de las principales naciones, que se enfrentan también en los medios de comunicación, que filtran información interesada, que condiciona la información. Porque hoy vivimos en un enfrentamiento, en esto que se llama la guerra híbrida, donde casi lo que menos importancia tiene son las fuerzas armadas convencionales. Estamos jugando en otros frentes, con esta desinformación a la que tú hacías referencia. Estamos hablando de la manipulación mediática, de hoy en día cada vez más de un condicionamiento sociológico de sociedades enteras. Y, por tanto, a pesar como antes ponías en un corte del anterior mío, a pesar de que para nos parezca que estamos bien informados porque recibimos mucha información, no es verdad. La información está ter terriblemente condicionada, precocinada, y muchas veces lo que hacen los medios es simplemente terminar de darle su refrito ideológico, que todos lo tienen. Manipulación, rivalidad, guerra psicológica. Estaban empezando a llegar ya un montón de mensajes Abel López Burgos de Salta en Argentina Te manda desde la fría Patagonia un saludo Y desde Marrakez dicen su invitado Es uno de los españoles más brillantes de la actualidad Lo dice que somos el mejor programa de radio Pero no nos lo creemos eh, Déjame que ponga un corte y hablabas de, de Rusia Esto lo han contado nuestros compañeros De Radio Televisión Española No no lo hemos inventado nosotros, escuchar El opositor ruso Alessai Navalny Que está ingresado en este hospital de Berlín Desde el 22 de agosto en coma inducido Fue sin duda envenenado con una sustancia del grupo de armas químicas del Novichok. Alexei Navalny fue víctima de un crimen para silenciarlo, decía Angela Merkel tras dar cuenta del resultado de un laboratorio especial de toxicología y armas químicas del ejército alemán. El veneno está claramente en las pruebas analizadas, dice Merkel, que exige al gobierno ruso una aclaración totalmente transparente. Esto decían nuestros compañeros. ¿Pasa esto en la realidad? La realidad es mucho más que cualquier ficción, cualquier película que veamos, ¿no? Pues sí, pero mira, para entender lo que sucede, para entender las noticias, tenemos que también comprender la realidad subyacente. En este caso concreto, el enfrentamiento geopolítico que existe con Rusia, ¿no? Tanto por parte de Estados Unidos, obviamente por parte de la OTAN, porque es su razón de ser, como no. Y también, dentro del contexto europeo, por parte de ciertos países que tienen pues uno, un enfrentamiento muy particular con Rusia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y a partir de ahí, podríamos analizar durante mucho tiempo lo que ha podido pasar con el envenenamiento de, de Navalny, que, por supuestísimo, eh, hay que criticarlo. Es, es, haya sido quien haya sido, evidentemente. Tenemos que, pues, que, que, que castigarle, por lo menos intelectualmente, con nuestro desprecio absoluto. Pero a partir de ahí, podemos pensar qué interés o qué interés. Si, por ejemplo, pensemos que este, este señor era un gran opositor a Putin, es verdad, un gran crítico de Putin, pero ojo, también de muchos oligarcas rusos, si leemos su historia en detalle, se había dedicado, por ejemplo, a entrar en consejos de accionistas de grandes multinacionales rusas, de grandes empresas, simplemente para criticar el, el uso que hacían del, del dinero que generaban est estas empresas o estas sociedades. Quiero decir que puede haber sido cualquiera dentro de Rusia, o sea, aunque sea en Rusia o puede haber sido cualquier otro que ni siquiera sea ruso. ¿no? Uh -huh. Y luego además hay que tener en cuenta una cosa importante, eh, Miguel. Si Putin quisiera deshacerse de alguien, lo que sobran son métodos mucho más civilinos para hacerlo de una manera tan burda. Cuando además ya se ha visto que el Novichok, si de verdad hubiera sido el Novichok, eh, lo primero que tenemos que entender es que ya se probó, parece ser, Con, el, con Skripal y con su hija en Salisbury, en el Reino Unido y tampoco funcionó porque no les mató a ninguno de los dos. Curiosamente, cuando estamos hablando de un tóxico que, por cierto, no es una tosina como lo he oído en algún sitio, pues si fuera una tosina estaríamos hablando de un arma biológica uh -huh. es un arma química pero el Novichok es terriblemente letal, terriblemente letal, mucho más letal que aquellos agresivos químicos que se empiezan a desarrollar en los años 30 y los años 40 del siglo pasado, como es el sarín, el tabún, el somán y posteriormente en los años 50, por cierto, desarrollado por el Reino Unido, que es el VX. Este es muchísimo más agresivo y por lo tanto lo normal es que lo hubiera producido la muerte aunque hubiera sido en una pequeña dosis. Además, curiosamente, es, es un gas, no es... Como dicen que se puede que ha sido una sustancia, eh, un polvo que le han disuelto en un té. Es todo muy extraño. Y como digo, si además si hubiera querido hacerlo los servicios de inteligencia, los servicios secretos rusos, lo primero que tenemos que entender también, eh, Miguel, es que si le llevan a un hospital estatal, la capacidad de actuar seguramente de los servicios secretos rusos hubieran podido ya terminar con su vida en caso de que no hubiera funcionado el veneno. Mm en el hospital. Pero no solamente eso, sino que autorizan a que vaya a un a país extranjero donde sabe que le van a analizar y se le van a encontrar el tóxico que, él, que ha tomado que ha inhalado. Es decir, todo es muy extraño. Una vez más tenemos que entender el juego geopolítico que hay detrás, ese enfrentamiento y que desde luego para muchos Rusia sigue siendo el gran monstruo geopolítico al que hay que derribar. Hay mucho más de lo que parece y la realidad supera la ficción. Estamos mandando te mandan saludos desde Alemania también. Estamos lanzando en Twitter una pregunta, ¿crees que hay alguien que domina nuestro mundo? Hay una pequeña encuesta que podéis eh, contestar 900 137 137 en nuestro teléfono. Vamos con la segunda parte con más temas que queremos tratar con, con el Pedro Pedro Baños que está con nosotros. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Cuando la comunicación es casi imposible, pero los sentimientos no descansan. Cuando estamos rodeados de muros infinitos, pero seguimos vivos. No le escribo esta carta para solicitarle mi libertad. Tenemos en nuestra mano el camino para poder respirar. La libertad, un poco de vida para vivir. Desde la cárcel, emociones, sufrimientos, amores imposibles. Comparto con ellos el poder de una carta. Cartas para la libertad. Sandra Camps Escucha la temporada completa en Solo en Podcast, en rne.es y en nuestra aplicación. Y recuerda, gente despierta. De lunes a jueves a las once y media de la noche. Radio Nacional de España. Hay un factor que hace de nuestra época algo especial y diferente al resto de los tiempos de la historia. La tecnología la tecnología da un, un salto cualitativo a esa manipulación, a esa astucia, a esa a maldad que existe a la hora de controlar el mundo o de ganar las guerras, de ganar los conflictos, entre otras cosas, porque hoy en día se trata sobre todo de ganar las mentes de las personas. Ya no se hace unos esfuerzos físicos exclusivamente, se hace sobre todo unos esfuerzos psicológicos mentales. Pensamos que recibir mucha información nos hace más libres porque podemos pensar por nosotros mismos, y no es verdad. Son palabras de nuestro invitado, quien llega a afirmar que el mundo se domina ganando las mentes de las personas. Y para ello hoy existen muchos medios, conozcamos algunos de ellos. Nos saturan de información para que no entendamos nada, Pedro. Sí, es una de las estrategias. El, a base de mandarnos tanta, tanta información, la reflexión se hace absolutamente imposible y hay que tener en cuenta que de la reflexión, de la duda, es donde nace la verdadera sabiduría y deberíamos dudar de todo, pero no tenemos tiempo. Una de las características del de mundo en el que vivimos es precisamente la falta de tiempo. Y alguna vez he dicho que antes se decía que para ser feliz hacía falta eso, salud, dinero y amor, ahora hace falta también el tiempo. Muchas veces carecemos de él. Y nos saturan con esa información también de manera absolutamente intencionada. Es parte de la desinformación. El, la desinformación es mucho más complejo que solamente dar una noticia falsa. Hay muchos más ingredientes de esa desinformación. Y luego, además, hay que pensar que la recibimos por canales cada vez más diversos. Ya no solamente de los medios tradicionales, de la radio, la televisión, la prensa sino pensemos todo lo que significa las redes sociales cada vez más las personas se informan solo y exclusivamente a través de las redes sociales, cada vez más las cifras son increíbles por ejemplo, se habla de que el 70% de la población estadounidense se puede informar a través de Facebook con lo cual pensemos el poder que tiene Facebook en su mano porque hablamos de los algoritmos pero los algoritmos al final se manipulan también siempre detrás de cualquier sistema legislativo electrónico, de cualquier software, siempre hay una persona que manipula o que tiene la capacidad para manipularlo y para condicionarnos, porque al final lo que estamos viendo, lo que, lo que estamos leyendo es lo que alguien quiere que leamos o que veamos a través de esos algoritmos. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay gente que se dedica a eso, a preparar esas informaciones, supongo que muy civilinamente, muy psicológicamente, para que hagan el impacto que quieren? Por supuesto, pensemos el cuando hablamos de la influencia en las elecciones Tenemos el escándalo de Cambridge Analytica, Miguel, que es que parece que tenemos muy poca memoria y parece que todo se nos, se nos olvida enseguida, por supuesto. Y además, las noticias nos llegan personalizadas cada vez más. Como digo alguna vez, hoy en día ya nosotros no buscamos las noticias. Las noticias nos buscan y nos encuentran a nosotros, porque alguien nos las ha personalizado, porque sabe qué es lo que nos va a influir más, en lo que vamos a prestar mayor atención, en lo que vamos a pasar más tiempo leyendo. Y la prueba está... ...que si abriéramos un grupo de personas... ...todos a la vez... ...el Facebook, el Youtube o el Twitter... ...veríamos que las noticias... ...o las recomendaciones que nos dan... ...son diferentes para cada uno de nosotros. Esa es una forma de controlar la sociedad... ...de controlarnos. Sí, claro, mira... ...lo primero es que el, el para controlarnos... ...lo primero es conocernos... ...y nunca ha habido un conocimiento de las personas... ...mayor que ahora... ...pero de una manera absolutamente exponencial... ...la diferencia, mira... Es verdad que las comunicaciones, por ejemplo, siempre se han intervenido, siempre se han interceptado. Se fuera el correo, fuera posteriormente el telégrafo, las llamadas de teléfono, por supuesto. Pero ahora ya no solamente es que se intercepte la, lo que sería el dato como tal, sino todos los metadatos que aportamos en estas redes sociales, en el Internet. Simplemente al buscar en estos buscadores de Internet estamos aportando muchísima información, muchísimos metadatos y al final eso permite establecer un conocimiento sobre nosotros que nos quedaríamos verdaderamente asombrados si alguna vez alguien nos presentara el informe que tienen estas grandes compañías tecnológicas sobre todos y cada uno de nosotros en el momento que estamos conectados a Internet. Nos quedaríamos verdaderamente asombrados porque hoy en día es posible predecir ¿Hasta quién vamos a votar en las próximas elecciones? Aunque nosotros todavía no lo sepamos. Increíble. Dicen que los análisis casi proféticos del coronel Baños casi nunca fallan. Comentarios de los oyentes. Luego te voy a preguntar si hay alguna manera de salir de todo esto de salvarnos. Dos y treinta y una y treinta y cuatro en las Islas Canarias. Déjame que aportemos un dato más para seguir analizando junto a ti esta realidad que nos rodea. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. En muchos foros internacionales y en voz baja, se habla ya de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Dura advertencia de Rusia a Estados Unidos. En su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente Vladimir Putin dijo que aunque no quiere confrontación, está dispuesto a atacar a Estados Unidos si este país despliega misiles nucleares en Europa. Una posibilidad que, según Putin, quedó abierta luego de que Washington se retirara del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance a inicios de febrero. Rusia se verá forzada a desplegar armas que puedan ser usadas no solo contra los territorios que nos amenazan directamente, sino contra los centros de decisión que están detrás de los sistemas de misiles que nos amenazan. El mandatario también anunció el desarrollo de nuevas armas como este drone submarino de propulsión nuclear Poseidón. ¿Estamos cerca de una hipotética nueva guerra mundial? ¿Quizás ya haya comenzado sin saberlo? Busquemos datos de la mano de nuestro invitado. Ahí estaban también las noticias. El mundo está un poco revuelto. Irán, por un, lado, por un lado Rusia, Estados Unidos, Turquía, Corea. Estamos cerca de una guerra mundial. Estamos ya metidos en ella sin saberlo y no hará falta cañones sin otro tipo de tácticas. Mira Vamos a abordarlo desde dos puntos de, de vista diferentes. Si hablamos de lo que sería una guerra convencional de alta intensidad, yo el pronóstico que llevo mucho tiempo haciendo es que antes o después eso se producirá entre Estados Unidos y China. Hay que pensar que China ha superado o está superando en prácticamente todos los aspectos a Estados Unidos y pensemos ahora mismo, por ejemplo, como China, como decía al menos oficialmente, se ha recuperado del, del coronavirus cuando surgió en este país y en cambio Estados Unidos pues todavía está sufriendo y además muy fuerte las consecuencias. Y además, sobre todo, principalmente, porque una, una potencia como era Estados Unidos absolutamente omnímoda Absolutamente con el dominio total de todo el planeta, sobre una vez que desaparece en 1991 su otro gran rival estratégico, geopolítico, que era la Unión Soviética, y de repente se encuentra con un país prácticamente de la noche a la mañana que no es que le haga sombra, sino que le supera. Y eso, la historia nos demuestra que esas situaciones siempre han terminado en un enfrentamiento directo. Pero si hablamos de la otra guerra que te comentaba antes, esta guerra híbrida, en esta guerra ya estamos inmersos. ¿Cómo se hace ahora mismo la guerra? Básicamente en dos frentes, en dos ámbitos. En el ciberespacio, el campo de batalla preferencial actualmente, donde marcamos... Estas guerras de, la, de desinformación, de propaganda, de manición, manipulación mediática, de control psicológico de las poblaciones, que luchan entre ellos, ellos, cada uno a su manera y con sus medios. Y por otro lado, en el ámbito económico, el que es fundamental. Son los dos grandes ámbitos donde ahora mismo se hace una guerra y una guerra a muerte tanto Rusia como China están intentando desbancar al dólar, ese dólar que nos lo impusieron y es la moneda del que se realizan prácticamente todas las transacciones internacionales, especialmente las relacionadas con la energía, y ellos quieren acabar con esa prepotencia del dólar, con ese poder total, entre otras cosas, acumulando oro, intentando sacar monedas digitales, intentando por muchos medios debilitarlo o incluso esa esa Otro instrumento que tiene Estados Unidos, que es, por ejemplo, el sistema SWIFT, intercambio bancario internacional, pues han sacado su propio sistema bancario internacional, de intercambio bancario, que ya es, a la que se han unido ya más de 500 bancos en todo el mundo. Eso es como se hacen ahora mismo las guerras, Miguel. Y por supuesto que estamos en ese enfrentamiento, pero es un enfrentamiento que las grandes potencias no quieren que sea militar, por lo menos de momento, por el riesgo precisamente de lo que antes comentabas del submarino nuclear de que eso desemboque en un enfrentamiento atómico en una guerra nuclear. Y sobre todo muchas nuevas armas de las cuales no tenemos ni idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sobre todo lo que se llaman ahora las armas, los robots, las armas robotizadas que cada vez se están imponiendo en el campo de batalla a pasos agigantados. Estamos hablando ya no solamente de los drones que conocemos aéreos, de esos artilujos más o menos pequeños, estamos hablando de verdaderos aviones de combate y además aviones de combate hipersónicos. Estamos hablando de submarinos, antes comentaba y submarinos, de submarinos que son drones que se manejan a distancia y estaríamos hablando de robots terrestres. Incluso robots humanoides completamente terrestres. Eso, entre otras muchas cosas que se están desarrollando. Y es verdad que da hasta miedo solamente pensar en una guerra que va a ser, si de por sí la guerra siempre ha sido totalmente inhumana, va a estar todavía mucho más deshumanizada porque efectivamente van a ser máquinas las que maten, pero que maten no solamente a otras máquinas, sino también a personas. Seguimos adelante, hay muchas cosas que podríamos estar hablando contigo eh, Te voy a volver a citar al programa si si te parece No te he como no te veo, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Estoy fenomenal, además yo soy ave nocturna, así que a tu disposición siempre que quieras, Miguel Perfecto, vamos con otro otro tema más Aunque hay una pregunta que nos hacen, que hay del rearme militar de Marruecos? Dice, muchos militares españoles lo están comentando No sé si puedes dar alguna información sobre esto Pues mira, también es algo muy preocupante Eh, no solamente es el rearme, sino que el, el, ha vuelto ha constituido un servicio militar obligatorio de dos años, Marruecos, con lo cual ya no solamente es el material, sino la formación de, de su población ¿no? para, para la guerra y claro, después de todo, no dejamos de ser vecinos y la historia también nos demuestra que los enfrentamientos aunque es verdad que en un mundo globalizado puede ser con cualquiera pero sobre todo los enfrentamientos se llevan a cabo con los vecinos y además está armando con, con material de, de primerísima calidad y, y con las últimas tecnologías en todos los ámbitos, no solamente los que podamos ver más aparentes helicópteros, helicópteros Apache que no tenemos en España o la modernización de aviones de combate o de carros de combate, sino incluso Incluso de todo lo que es la guerra electrónica, una guerra que hoy en día también es un campo del que no hemos comentado como tantas otras cosas que podíamos hablar durante horas, pero que es una guerra que se lleva a cabo en, constantemente entre las grandes potencias. De hecho, ya hay presidentes de los grandes países que cuando van en sus aviones presidenciales no son escoltados por aviones de combate normales. O sea, que no llevan misiles para que nos, o ametralladoras, no, no, sino que lo que llevan son dispositivos de guerra electrónica precisamente para anular todos los sistemas de guerra electrónica que lleven los aviones que pretendieran hacer algo contra el avión presidencial. Qué cosas tan increíbles. Déjame que demos un pasito más todavía con otro, otro de los temas que preocupan también, aunque quizás que hundemos un poco eh, la cabeza cuando hablamos de ello. Otro de los problemas con los que se encuentra nuestro mundo en la actualidad y en el futuro es la migración de los pueblos hacia áreas más desarrolladas. Recogemos algunos datos a veces poco conocidos sobre el tema. ¿Habéis estado alguna vez en África? ¿Creéis de verdad que no tenéis nada que ver con África? Vamos a hacer una prueba. Coged vuestro teléfono móvil y miradlo un segundo. Para que funcione y lleva coltán, un mineral que se encuentra en el Congo, y a la vez es causante de muchas guerras en África. Me llamo Omar. Soy de Senegal. Como yo, somos muchos los que un día salimos de nuestro país para buscar una vida mejor. La mayoría de las migraciones africanas se dan dentro del propio continente, como en su día ocurrió en Europa. Entre 1960 y 1973, un millón de españoles salieron a otros países europeos, principalmente a Alemania, para buscarse la vida. Por esto, España debería de aplicar su experiencia, ya que se ha convertido en un país receptor. La migración es una forma fundamental de riqueza. En España también es así. Gracias a nosotros, España está parando su tendencia a envejecer. España y Japón llevan camino de ser los países más viejos del mundo. La migración de los pueblos, una nueva realidad a la que nos deberemos de enfrentar. No sé cómo ves tú el asunto, Pedro. Está una for una forma una visión bastante diferente a la que nos dan, ¿no? Porque para muchos eh, la inmigración o la migración es el, es el enemigo que está llegando a Europa, ¿no? Islamizándolo, cambiando costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Eh, pues mira, es que has abierto muchos frentes que podríamos estar hablando durante horas. Pues mira, lo primero que te a decir es que para mí es quizás el tema más importante de todos, no, quizás no, es el tema más importante de todos, porque hablamos de personas, de seres humanos, de personas que no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros, Miguel, si estuviéramos en su misma situación. Mm. Y por lo tanto, lo primero que tenemos es que esto entenderlo, y verlo y analizarlo con el mayor respeto, con el mayor respeto a cualquier vida humana. Y, por supuesto, para ello lo primero que tenemos que hacer es despojarlo de cualquier ideología, de cualquier politización, de cualquier tinte negativo, porque lo que tenemos es que razonarlo, tenemos que verlo de una manera estratégica para que sea la mejor solución posible la que encontremos, tanto para los que llegan como lo mismo para para los que ya están aquí, porque si no, desde luego, va a haber problemas graves de integración, va a haber problemas sociales y problemas políticos que pueden degenerar en extremismos políticos y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Mm -hmm. Es verdad, la voz en off nos decía algunas cosas con mucha razón, otras las podemos cuestionar, porque es verdad que España, que somos un país emigrante, todos hemos tenido nuestra familia, alguien que ha emigrado, e incluso no solamente a Europa, sino a otras partes del mundo, empezando también a pues, nuestras queridas tierras de América... Pero lo primero que tenemos que decir es que fue una migración ordenada, una migración que en la mayor parte de los casos iban con contrato de trabajo. El riesgo que existe es cuando se producen migraciones masivas, incontroladas y por tanto también ilegales. Porque eso puede desequilibrar completamente un país en todos los planos, empezando por el económico vocenov también nos decía y con toda la razón del mundo que tenemos un problema de envejecimiento de la población básicamente por dos circunstancias porque efectivamente somos el país del mundo el segundo país del mundo más longevo después de japón al que seguramente superaremos dentro de poco pero que encima con una falta total de natalidad y por tanto vamos a envejecer y muy rápidamente quiere decir que necesitaremos mano de obra, conectaremos personas que trabajen para pagar, aunque nada más sean las pensiones, si es que alguien somos capaces alguna vez de cobrarlas. Pero eso, por otro lado, también tenemos que entender algo muy importante, Miguel. España tenemos casi un 50%, exactamente, un 42% de paro juvenil y básicamente las personas que nos llegan a España, procedente de otros países, son personas en edad, son personas jóvenes en edad laboral, con lo cual Necesitamos verdaderamente a esas personas. La segunda parte, España puede, el caso de España o de Europa en general o de otros países, puede absorber a estas personas para darle los servicios esenciales mínimos porque para mí hay una cosa muy importante. Si yo acojo a alguien en mi casa es para tratarle exactamente igual que al resto de mis hijos, no para tratarle de una manera diferente, porque si no, estamos creando también otro problema y esas personas no se lo merecen. Como digo, siempre tenemos que tratarles con el mayor respeto, pensando que son seres humanos, como digo, que no hacen ni más ni menos que lo que haríamos cualquiera de nosotros. Por lo tanto... Es algo que tiene muchísimos flecos, que no se puede hablar en cinco minutos, pero que sí que exige una, una reflexión profunda. Y lo mismo que no podemos abrir las puertas de par en par y que mañana lleguen 10, 20 o 100 millones de personas, que esto es algo que ha pasado siempre a lo largo de la historia, evidentemente todo el mundo trata de buscar una vida mejor y pensando que todavía lamentablemente hay sitios en el mundo donde hay personas que se mueren literalmente de hambre, es que no hablamos de los miles de personas que se mueren todos los días de hambre, que por supuesto habría que ayudarlas. Pero, como digo, si sí, tampoco no podemos abrir las puertas de par en par, pero tampoco las podemos cerrar de par en par. Y, por cierto, hablando de la isla, islamización, que tú has comentado, Miguel uh -huh. y José y Amaro, para no extenderme más con esta pregunta, hablando del tema de la islamización, no es cierto, porque en África, la mitad del continente, es cristiano-animista. o Es decir, estamos hablando que todavía... El, es verdad que hay una parte de África que es musulmana básicamente la de, digamos que de la mitad o del Sahel hacia el norte hacia el magreb pero hay otra parte que no o sea, muchos de los de los jóvenes que vienen aquí africanos no son musulmanes algunos sí pero no todos o sea, es decir no podemos meter a todo el mundo tampoco en el mismo saco ni mucho menos pensar que todo el que viene aquí viene a delinquir yo conozco chicos que han venido y chicas que han venido de inmigrantes ilegales en su momento, que se han incorporado perfectamente a nuestra sociedad, que algunos lamentablemente todavía tienen que estar pidiendo por las calles, que también es muy lamentable, como digo, porque al final tenemos que ser capaces de absorberles perfectamente dentro de nuestra estructura y que pero como digo, esas personas que yo conozco, desde luego no son en absoluto criminales ni delincuentes, que de todo habrá, pero también ahí también en los locales también hay delincuentes y también hay ladrones. No y si 49 vino el 49 en las Islas Canarias analizando con el coronel pedro Baños algunos de los aspectos de nuestra sociedad habría que entrar muy mucho mucho más en profundidad pero no tenemos mucho tiempo y queremos tocar varios varios asuntos quizá tengamos ocasión ojalá eh, quieras seguir viniendo el programa y podamos hacerlo más en profundidad vamos con claro. otros vamos con otros asunto y si te parece que también hablas habla mucho de ellos que son los jóvenes y la tercera las tras esa introducción Nos hacemos una pregunta ¿Qué será de nuestros jóvenes en el futuro? Y de los ancianos Recogemos algunas palabras de nuestro invitado La juventud ...que tenía las aspiraciones y más una juventud hiperformada... ...como tenemos la mejor formada de la historia de España y de Europa... ...tenía la aspiración de llegar a clase media... ...y de repente se da cuenta que va a quedar en clase baja... ...y en algunos casos muy baja... ...porque no va a ser capaz de vivir ni siquiera como la clase media... ...que fueron sus padres o sus abuelos... ...eso significa que hay una gran frustración, una gran decepción. Y cuando una juventud está frustrada, al final busca una revolución de alguna manera. que sea una revolución de momento suave, pacífica, no violenta. Pero está intentando buscar fórmulas que le dé una esperanza nueva, que le dé algo por lo que vivir y que piense que puede encontrar un futuro mejor. Y por otro lado también, la gente mayor. ...gente mayor que de repente está viendo que a lo mejor no va a tener pensiones... ...pensiones cuando han, han cotizado durante 30, 40 o incluso 50 años... ...y que a lo mejor se va a encontrar sin ello... ...además una gente mayor que va a tener cada vez una esperanza de vida superior. Analicemos junto a nuestro invitado este nuevo tema que puede cambiar nuestro futuro. Ya se has adelantado parte de tus opiniones pero... Quizá esos dos aspectos, ¿no? La juventud, una de las mejores preparadas de la historia, está ahí parada sin puestos de trabajo y sin muchas esperanzas, ¿verdad? Así es, Miguel. Mira, a mí me da muchísima pena, y yo tengo hijos mayores también y lo veo por ellos, por sus amigos, por gente con la que hablo, todavía hace unos días un chico de 33 años aquí en Madrid me comentaba, la vida en Madrid es increíble cómo los lo bajo que son los sueldos y cómo sigue estando todo tan caro, me comentaba que él es incapaz de independizarse una persona que está trabajando, que tiene un buen empleo y que está viviendo en un barrio de fuera del no del centro de, del centro de la capital, en un barrio estaba viviendo en una habitación ...por la que pagaba 500 euros al mes. Mm. Es increíble. Es decir, Miguel, si lo analizamos... Y ...nosotros ya tenemos unos años... ...si no analizamos, hace 30 o 40 años... ...las esperanzas que tenía... ...de tener una vida buena... ...un joven, era muchísimo mayores. Mm. Y además, lo normal era vivir en una casa... ...entonces lo que eran las casas estándar... ...de 90 metros, y ahora resulta... ...que lo que aspiran es a vivir... ...en un pequeño apartamento de 40 o 50 metros. Y además, pagando... Si es una pareja que trabajan los dos, pagando al menos uno de los sueldos empleado solamente en pagar el alquiler de, del piso. Es decir, yo a veces pienso si no sé si estamos avanzando o estamos retrocediendo. ¿Y sabes lo que significa esto? Pues mira, que los jóvenes están muy describidos de la democracia, están muy describidos de la política, están muy describidos de la Unión Europea, porque aquello que se les había prometido, de que si estudiaban, se esforzaban, Iban a tener una, una, iban a poder primero ser independientes que muchos tienen todavía que vivir en casa de los padres y luego tener una vida por pues, razonablemente buena y resulta que se están encontrando en muchos casos con que no es así y estamos viendo los jóvenes que terminan la universidad y en la gran mayoría de los casos no ejercen y probablemente no vayan a ejercer nunca aquello para lo que les, se han estado preparando aquello que les ha costado tanto esfuerzo. Y como decía en mi conversación anterior, por supuesto que eso que es una frustración y no somos capaces de atajar ese problema, de darles una esperanza. El joven tiene que tener esa ilusión de un futuro mejor y ahora mucha juventud está muy desilusionada en todos los ámbitos. Pero tampoco quiero olvidar, muy importante, a las personas de 45 o 50 años que pierden su empleo, que encima tienen que estar sosteniendo una familia, probablemente con hijos pequeños, y que tienen muy complicado hoy en día, Miguel, el encontrar otro trabajo. Un trabajo, y menos un trabajo digno, un trabajo bien pagado. Porque a pesar de la carestía de la vida, lamentablemente los trabajos cada vez están peor pagados. Esos jóvenes podían provocar revoluciones, pero ¿no crees que les han anulado con lo de las redes sociales? ¿Nos están entonteciendo para que no seamos capaces de reaccionar ante toda la cantidad de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, ante esa falta de esperanza, etcétera? Es la narcotización por el entretenimiento, no solamente las redes sociales, todo lo demás que significa, pues a las televisiones estas de de pago, en fin, el las plataformas de, para ver películas, para ver series. Y es verdad que también muchas veces es el refugio de muchos jóvenes. Unos se refugian en los estudios y se dedican a coleccionar títulos que, mira, por lo menos están haciendo algo positivo y mantienen la mente activa. Y otros, pues lamentablemente, lo que se limitan es a ver la televisión o a ver la televisión o cada vez más los vídeos a través de las redes sociales que se están imponiendo pues, de una manera casi absoluta, ¿no? sobre todo entre la gente más joven. Pero estamos creando un problema a largo plazo. Esto va a ser un problema enorme. Porque podemos subvencionar, como se habla, subvencionar a parte de la población, o a una gran parte de la población, pero ojo, para que no haya hambre, porque como se ha dicho siempre, las revoluciones que la hacen son los jóvenes o, o los hambrientos, para que no haya hambre. Pero claro, que no tengamos hambre no significa, Miguel, que estemos bien alimentados. Que no tengamos hambre no significa que nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro intelecto esté bien alimentado. Y antes o después esta situación tiene que estallar por algún sitio. ...y siguen insistiendo... ...una de las mentes más lúcidas de nuestro país... Eh, ...tres minutitos antes de la pausa... ...te quedas luego unos cuantos minutos después de la noticia... ...te parece? Me parece fenomenal Miguel cuando quieras... ...no me quiero olvidar de la tercera edad... ...también lo tienen un poco jorobado ¿verdad? Sin duda... ...además una tercera edad... ...que el FICATEL... ...si seguimos a este ritmo... ...con los el, los medios sanitarios actuales... ...los tratamientos... ...por pues la esperanza de vida puede llegar a los 120-130 años... En, el, en, ...en muy poco tiempo... Y claro, ¿qué vamos a hacer con personas tan mayores y que además van a estar, porque también esa es parte del problema, si resulta que los jóvenes no trabajan o trabajan, tienen trabajos muy discontinuos o empiezan muy tarde a trabajar, esa proporción que es cuando se creó precisamente el retiro a partir de los 65 años, porque entonces se trabajaba cuatro o cinco veces para estar cobrando una vez, es decir, estar trabajando 40 años para cobrar 10 años pero resulta que eso se ha invertido casi estamos trabajando 10 años para cobrar 50 años o más entonces habrá que buscar también soluciones y desde luego soluciones porque son personas que han trabajado muchos años y por supuesto se merecen como no el apoyo del resto de la sociedad, de los que vienen empujando por detrás, se viene, se merecen todo su apoyo para que puedan tener una vejez digna eh, luego te preguntaré si hay algunas, algunas soluciones eh... Hay algunos estudiosos que dicen que tenemos que morir 3.000 millones de personas, porque según el Club Bilderberg es un problema mantener un mundo de 7.000 o 10.000 millones de personas. ¿Qué opinas de esto en dos minutitos antes de las noticias? No es verdad, Miguel. Mira, yo precisamente doy un curso de, de geopolítica de los recursos naturales, con lo cual sea algo de, de alimentación. Hoy en día y más con los alimentos transgénicos, por ejemplo, siempre y cuando pues, garantice la, la salud de las personas, por supuesto, y con los métodos de agricultura actuales por supuesto que hay capacidad para alimentar a todas esas personas. Pensemos solamente un país como Ucrania, su capacidad para solamente para, que nada más sea para producir cereales, pero los, los campos de Estados Unidos, que son enormes, maravillosos, pero pensemos todo lo que significa todavía toda América, todo Sudamérica, los campos que tiene, todo África, si eso se cultivara de la manera intensiva, por ejemplo, que se cultiva simplemente pues en Alemania o en Bélgica. Claro que hay capacidad para alimentar y dignamente a todos los habitantes que actualmente estamos en el mundo y aunque siguiéramos creciendo. Y pensemos todo lo que significa todavía el mar, con todas las capacidades de de, de, de la piscicultura, de, de, en fin, que hay capacidad de sobra siempre y cuando haya voluntad. El problema es que a lo mejor algunos no quieren que seamos tantos porque igual les molestamos. Eso te iba a preguntar, ¿por qué no lo hacemos? Quizá molestemos siendo tantos, ¿no? Pues por una cosa, mira, y termino ya. ¿Sabes por qué? Porque Bien. lamentablemente la gente que tiene necesidades, la mayoría no puede pagar para satisfacer las sus necesidades. Y, el, y los oportunistas, los esos amos del mundo, los que buscan es beneficio. Y no dan a aquel que no puede pagar. El coronel Pedro Baños, nuestro primer invitado en esta presentación, Nueva temporada del Espacio en Blanco. Te quedas ahí unos segunditos, después de la noticia regresamos, que quiero hablar de, de esa guerra que hay interestelar, de la carrera espacial, y tratar de sacar conclusiones. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Vale, hacemos, pues si hacemos una mínima pausa, eh, y llegan las noticias a las 3, en este trayecto de descubrimiento que estamos haciendo Dejamos en las manos de nuestros compañeros y cerramos las llamadas por un momento, esas que tenemos en el teléfono, 900-137-137, y abrimos las redes sociales. Hay una pregunta, esa pregunta que estábamos diciendo, ¿crees que nuestro mundo está dominado, estamos manipulados? Eh, redes sociales, como te digo como os digo, abiertas, y un montón de temas esperando. Daniel Landa llegará después, eh, nuestro compañero... Eh, ...Juan Gómez también nos va a traer un informe increíble... ...y muchas otras sorpresas aquí en el Espacio en Blanco... ...nos vayáis, que enseguida regresamos. En Radio Nacional...